de Bien, muchas tardes, hay muchas tardes, buenas tardes, somos eh, Nómadas Sin Tópico Estamos hoy un poco entrando tarde, son las 5 y 10 minutos aquí en la ciudad condal eh, El día 12 de julio, hace bastante, bastante, bastante calor Y tenemos aquí a un invitado. Vamos a empezar con ellos así porque llegamos un poco corriendo corriendo, que se llama John y que bueno, que ha venido hoy a contarnos uh, el proyecto que están realizando con su grupo, La Jon. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, pues aquí eh, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM Tenemos a John, que es el vocalista de un grupo nuevo, relativamente, tiene un año, uh -huh. ¿verdad? Eso, sí. ¿Hace un año que habéis empezado? Hace un año, sí. Hace un año dentro de muy poco. Y hace como muy poquito, dos o tres meses, habéis presentado vuestro EP en uh -huh. una sala underground. El concierto de la sala underground lo presentamos, hicimos este concierto hace exactamente dos semanas. Hace menos. Sí. Sí. ¿Y la habéis... gira empezamos hace tres meses. ¿Habíais tocado dónde? Uh -huh. ¿En qué otras en... salas habíais tocado? En la sala de Leo Eh, teloneando de Mustache eh, Y también en la Sala Bigut uh -huh. Junto con Psychodrome y con Hardlock Lleváis un año uh -huh. tocando Preparando vuestro vuestra maqueta, vuestro CD uh -huh. Que co consta de 5 temas Que son, corrígeme si me equivoco Birdcage es el título en general del álbum sí. Runaway, Parasite, Dance y Moon, Moonrise Exacto. Son estos cinco temas, ¿no? uh -huh. Birdcage Bueno, un poco para empezar, este nombre tan raro, eh, Vultures, que bueno, no sé si pronunciarlo como Vuiters en inglés, sí, sí, o sí. Bibilters, ¿cómo lo decís? No, es, es Vultures. Vultures. Vultures, lo que pasa es que había muchos grupos, se llaman Vultures ya, de diferentes estilos y como no queríamos tampoco decir somos uno más, pues vamos a intentar ya hacerlo distinto desde ya, desde el nombre directamente, y dijimos, bueno, pues vamos a ponerle como, la V se parece bastante a la pues vamos a jugar un poco con eso y esa era la idea un poco eh, bueno hace hace un año que tocáis juntos uh -huh. cómo empezó este proyecto ¿cómo empezó este este poner en, en marcha vuestro grupo bueno a ver el, la banda en sí la, la, la fundamos eh, un compañero mío al chip que iba a venir y al final no ha podido eh, él y yo que éramos bueno somos amigos desde hace muchos años desde el colegio y bueno es lo típico esto que dejas de tener contacto con, con esta persona y pues más tarde pues acabas viendo por, por cuestiones que precisamente tiene un poco que ver con lo que viene la temática del disco que es el, el desamor los dos habíamos sufrido una ruptura sentimental y bueno pues quedamos para, para un poco agarrarnos mutuamente a nuestras penas y, y empezamos como en principio como un juego a componer y bueno vimos que a la gente le iba gustando el resultado de las canciones y, y decidimos ir más allá ya cogimos el resto de la banda, otro guitarrista, a Frank DM y lo cogimos a Manuel Lielfa, que es nuestro bajista, y a nuestro batería, que era Héctor Domínguez. Uh -huh. O sea que empieza un poco como un, un poco un inicio agridulce, ¿no? Como sí, ya al inicio ya marca una, un poco. A partir que... de una ruptura y de una decepción, pues surge algo nuevo, ¿no? Crea... Uh -huh. un, un momento creativo. Bueno, lo que he estado leyendo en vuestra página web, porque yo soy bastante profana en música pop-rock... Eh, habla de una banda que suena un poco oscura eh, Hace, bueno, yo he oído un poquito Yo le, le noto guiños a Nirvana Pero claro, no quiero ser demasiado eh, Molestaros en ese aspecto, ¿no? Y bueno, habla de un poco de Pech Mod eh, Bandas así bastante antiguas ¿Cuáles son vuestras influencias? Nuestras influencias, eh, realmente Bueno, más, más que Nirvana A ver, Nirvana tiene A ver, hoy en día toda banda que, que suena así un poco oscura y guitarrera Se le va a relacionar directamente con Nirvana verdad, Porque bueno, porque están ahí fueron un poco los los que los que dieron a conocer un poco la música oscura y la música grunge directamente, que es lo que viene siendo este estilo. Pero nosotros no no no nos queremos quedar ahí, y nosotros estamos un poco más centrados en lo que viene siendo el estilo de los de los años 80. Ahora las nuevas canciones que estamos haciendo estamos tirando un poco más allá que es la psicodelia de los 70 y bueno, el disco en sí es eso, estamos centrados en bandas estilo Joy Division, Bauhaus eh de Beach Mouth podríamos también señalar un poco si nos han hecho alguna crítica relacionándonos con ellos. ¿Es por el predominio de tonos graves, no, quizá? Sí, básicamente por, si te paras a fija, si te fijas realmente en todas las bandas que hemos dicho tú y yo, son el vocalista pues son tonos graves, los teclados oscuros, sonidos un poco tétricos, un poco distorsionados. Para que los que nos están escuchando se hagan una idea de cómo suena uh, Birdcage y cómo suenan Vultures, vamos a escuchar el primer tema de su EP, de su um, corta duración, que se llama, uh, el primero es Runaway, Runaway ¿qué tal este tema? Bueno, ¿De es qué un... habla este tema? Este tema básicamente habla de, de un poco de, de escapar de aquello que has tenido siempre que te ha hecho daño, porque pues, realmente el ser humano siempre es un poco, nos apegamos a algo que aunque nos haga daño seguimos pegados a ello, y es un poco el deseo de escapar aunque te cueste. Pues vamos con Runaway. Vamos allá. Aquí estamos uh, con el vocalista John de Vultures. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué cantamos siempre en inglés? Mm, bueno, porque es una respuesta un poco un poco obvia porque yo he escuchado toda la música durante mi vida en inglés. A ver, siempre escuchas música en español y tal, pero siempre me he sentido más identificado un poco con la sonoridad, del acento inglés de la del, del del cantar en inglés y más que en español pues eh, no sé realmente me sale más fácil es un, no sé no sé cómo definirlo pero me sale más fácil componer en inglés aunque sea castellano parlante que, que, que la propia lengua castellana no sé me, me he planteado alguna vez en, en componer o, o cantar alguna en castellano pero no sé creo que también es un estilo que, que no le acaba de pegar cantar en castellano no sé. a lo mejor lo tengo muy relacionado con el pop rock o y dices bueno, banda así española que es una oscura no sé, los planetas y en catalán siendo catalanes tampoco Os lo planteáis A corto plazo no Pero bueno, puede ser Algún, algún día que hagamos algún disco de, Algún EP alguna Algo de rarezas claro, Depende puede... un poco cómo vaya evolucionando vuestro estilo ¿no? claro. De momento es un estilo bastante bastante oscuro no uh -huh. Bastante obsesivo, un poco así como rayante no uh -huh. eh, Ahora no sé si Quizá lo cubro un poco Pero el hecho de que vuestra música tenga este tono Tan grave, tan oscuro Y que seáis todos tan jóvenes Porque sois realmente muy jóvenes Ahora lo comentábamos eh, bueno eh, John creo que tiene 25 años Sí. y eh, puede ser eh, tener alguna connotación aparte de que ya has explicado que bueno que vuestro grupo se creó a partir de una decepción amorosa ¿Puede tener algo que ver también con el futuro negro y presente negro de nuestros jóvenes aquí en, en este país? Pues la verdad es que sí, bastante. Yo la, la idea que también quiero captar en, en algunas letras es el sentimiento ese de, de frustración, de, de querer intentar hacer algo en la vida y, y que no te salgan las cosas, ya más que por ti, por, por causas ajenas. Ya sea por por terceras personas, por un poco el sistema en sí. Pero sí, la idea de, de rabia por todo lo que nos envuelve en día es... Está pues, las canciones está costando abrir puertas? Eh, sí, un poco sí con el, A ver, costando, ¿no? Porque hoy en día, tanto nosotros como prácticamente a cualquier grupo le cuesta abrir puertas porque es hoy en día la industria musical está muy maltratada, en este país muy maltratada y bueno es un poco difícil porque es un estilo bastante que, que no, no no se podría aceptar por la mayoría de gente, eso te gusta, y o no lo soportas y eso pues te cierra bastantes puertas, pero bueno, también te decía era una espectácita pero otra. Bueno, es un estilo mmm, que puede ser un poco mmm, minoritario puede parecer, pero bueno, eh, tenemos gustos aparte de lo más comercial, que es uh -huh. casi un poco para para teenagers, ¿no? Pero vuestro estilo quizá también bueno, tiene yo creo que tiene bastante público, ¿no? ¿Cómo os lo habéis cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido en vuestros actuaciones en vuestras actuaciones en directo? Eh, en cuanto público dices de sí. Bueno, a ver, la la media de público de edad sí, bueno, es Es un poco de todo, también, ¿no te creas? Hay bastante gente joven, pero nos viene bastante gente adulta, que, y adulta estoy hablando de los 45-50, voy decir que, que este tipo de música le recuerda mucho la que escuchaban ellos cuando eran jóvenes y que, que les gusta mucho que hayan bandas que tengan el, el valor, por así decirlo, entre comillas, de, de intentar resurgir este tipo de género de, de aquella década, que ya por aquel entonces ya era un poco, un poco de culto, y uh -huh. Bueno. ¿Qué es lo más difícil uh, en este momento para vosotros, para abriros camino? ¿Qué es, eh, ¿Cuál es la barrera más fuerte que os habéis encontrado institucionalmente, eh, a la hora de, de hacer vuestras maquetas? Eh, bueno, a la hora de componer, no, la, la, la verdad es que nos ha salido bastante, no, no fácil, pero sí que ha salido bastante solo el disco. Eh, barreras hemos tenido, bueno, barreras estilísticas de, de gente que te dice que es un disco que le encanta o no disco que lo he quitado a la primera canción. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí tú realmente lo que tienes que pensar es hacer lo que lo que, lo que que tú quieres enseñar sea la gente, no lo que la gente os quiera hacer. ¿Cómo os afecta? Porque siendo tan jóvenes, yo entiendo que si alguien os, os hace una crítica fuerte de vuestro CD, uh -huh. podéis decir, ostra vamos a cambiar un poco la manera de hacer, o eso nos no afecta en absoluto. Si no tenéis clarísimo cuál es vuestro estilo, qué es lo que queréis hacer, qué es lo que os gusta. De momento no, de momento no nos afecta para nada, porque es un... A ver, si llevamos cinco discos o seis, y resulta que la gente no acaba de aceptarlo, pues entonces sí que hay que empezar plantearse un poco de qué podemos hacer, qué tipo de giro podemos hacer pronto, intentar atraer más gente, pero de momento, el... Eh yo creo que veo que el CD tiene bastante buena respuesta entre la gente y que y que de momento es un camino a seguir porque todo el mundo que, que le gusta este disco pues pues te dice que muy bien que es, es un género que no se escucha mucho y que es muy agradable de escuchar bueno, agradable la música en sí no, sino la agradable de escuchar a alguien que tenga un poco agallas de hacer este tipo de música con la que está cayendo musicalmente hoy Vamos a escuchar otro tema vamos a escuchar otro tema de vuestro, de vuestro... Nuestro disco eh, se llama Birdcage, que es el que le da nombre al, al álbum. Estás poniendo las más las más de ominosas que... del disco de momento. A mí me gusta particularmente de las que he oído Dance, es la que más me gusta. Sí, es, es el hit, es el, es el bueno, es el single que sacamos el antes de L.P. sacamos este single que fue que bueno, que fue un poco el que nos abrió las puertas de, de nuestro sello de la productiva. Pues ponemos Dense primero, ver lo dejamos para después sí. para el cierre. Pues vamos con Dense de Vultures. Estos finales de las canciones así un poco <risas> encuentros en la tercera fase. Sí. Muy bien. Bien, eh, bueno, sabemos que estáis preparando algo nuevo uh -huh. para octubre. Explica. Para octubre, sí. Bueno, es un disco que tendrá de título Please Keep the Spaceman Alive que va, bueno, hemos intentado eh, crear como una historia así de un hombre en el espacio que lo deja todo para, bueno, un poco relacionado, tú sabes, la historia esta que han, bueno, la noticia esta de gente que va a ir a Marte y no va a volver Sí. Pues un poco este un poco ese tipo de historias De alguien que lo deja todo aquí en la Tierra, va vale al espacio y resulta que no puede volver. Y gira un poco en torno a eso y es el estilo varía bastante, ya no es tan tan kraut ni tan música electrónica oscura ochenteras, un poco eso. Y tenemos bastante psicodelia y mucho shoegaze, estilo My Bloody Valentine, Ride, uh -huh. Slowdive, Marine y es un poco vamos hemos intentado darle un poco una vuelta de turca todavía más más complicada pero yo creo que, que estilísticamente es un un paso adelante bastante bastante bueno de un momento de esto parecer si sí, no o sea vais evolucionando bastante rápido si sí, no, ¿No? tenemos Para... mucha un sí, poco de prisa y bueno un poco como el mundo no el que nos rodea sí. el mundo que de los jóvenes que nos rodea evoluciona a una velocidad entre los medios de comunicación y qué tal el mundo de la comunicación en cuanto a todas las producciones musicales como influye como influye concluye el hecho de que, me explico, el hecho de que eh, pues en dos minutos haces un tema, lo puedes tener en el YouTube, uh -huh. tienes X seguidores, uh, además también un poco a nivel um, económico, no sé si es muy rentable porque casi todo se puede escuchar gratis ¿no? en Internet y se puede incluso copiar eh, firmemente no sé, no es como antes, ¿no? Que para sacar una maqueta tenías que hacer un súper esfuerzo económico e in, invertir ahora, pues enseguida puedes tener tus trabajos eh, super al día, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo no, influye no. para bien y cómo influye para mal? Hombre, influye para bien porque en parte bueno, yo, yo recuerdo que me, me vino Frank, el guitarrista del grupo diciendo un poco con ilusión de ¡Oh, mira! Que nos han que nos han puesto una web de descargas esta gratuita y luego lo piensas y dices, hostia, pues no no <risa> sé si es del todo tan bueno, ¿no? Pero, claro. pero bueno, realmente si, si la gente Se descarga tus canciones Ya sea de manera gratuita o pagando Bueno, eso significa que le interesas claro. Y en el fondo si le interesas A la larga o comprarán tu disco Te verán en concierto claro. Y entonces pues es un paso importante yo no A ver, yo no, no estoy ni muy a favor Ni muy en contra del tema de la piratería Porque bueno, cada uno es libre De hacer lo que quiera, ¿no? Pero con la música es arte sí pero y el arte se paga pero se puede pagar de otras maneras se puede pagar en los directos que son en parte tendrían que ayudar un poco pues los, las, las instituciones con el tema del iva y todas estas cosas que eso es lo que realmente nos complica más que más que las descargas las descargas yo creo que se está centrando mucho el tema en este en este sentido en el, en el hecho de vamos a cerrar todas las vueltas de descargas de, de películas de música tal y realmente no sé no sé a lo importante que es el tema de por ejemplo el IVA cultural que es es una burrada Como está subiendo el precio de las entradas que, que eso ya un poco mmm, echado para atrás a la gente a de decir, bueno, pues no voy a gastar mi dinero en esto sino en esto cuando antes a lo mejor pagabas 10 euros y veías un concierto con tres bandas que te encantaban y ahora tienes que pagar 30 euros. es un poco claro. un poco burrado en ese sentido, pero bueno, tienes otras plataformas, tienes otras plataformas, tienes bueno, nosotros estamos en Spotify, estamos en Band en Cam, en iTunes se nos puede escuchar bastante bien, sin necesitar de que nos de que nos piraten pero, pero bueno, eso significa que te escuchan Bueno, a nivel, yo creo que a, a, con la energía que tenéis ahora que estáis empezando creo que lo más interesante puede ser para vosotros los directos ¿no? Sí. Los directos, los bolos en, en salas, etcétera y ¿Dónde vais a presentar este disco nuevo? El nuevo bueno, estamos preparando En octubre me has dicho. ¿no? En, en octubre sale y a partir de, ahora estamos haciendo un parón para acabar de, de masterizar y de componer bien el, el disco y a partir de septiembre ya empezaremos un poco a presentarlo seguiremos todavía presentando Birkage pero ahora la idea es eso acabar el, el LP y luego ya pues seguramente habrá tocaremos algún festival eh, queremos salir un poco también de, de la zona ya de Barcelona incluso de Cataluña eh, bueno tenemos una fecha a punto ya un par de fechas en punto de cerrar en Girona uh -huh. y la idea es esa la idea es un poco de, de un poco que y Manta. ah muy bien uh -huh. pues es Perfecto ¿En qué página web Pues podemos leer Escuchar Pues seguir? tenemos Sí, tenemos eh, La música Podéis eh, Escucharla totalmente En streaming Gratuitamente En nuestro Bandcamp bueno, Google, en YouTube También la he encontrado En YouTube tenemos así YouTube ¿Y tenemos el disco ¿Tiene iTunes también? ¿Pagando? Pagando Un pequeño Bueno, 69 céntimos Un poco de donativo No, a ver <risa> Para lo que cuesta Las canciones 69 claro, céntimos claro. Es una, una miseria pero, pero bueno Que la gente pague Lo que quiera Si no, pues Por lo menos que... Que os conozca Exacto, que muestre interés por lo que hacemos, que le guste Y si no le gusta, pues pues bueno pues, Que siga buscando otros estilos que le gusten más ¿La página bueno. web era? La página web es vulturs.bandcamp.com eh, También tenemos nuestra web de nuestra promotora Que es play on Magazine, bueno play PlayOn Barcelona Que es vulturs.playonbarcelona.com ¿Tenéis una página de Facebook también? Tenemos la página de Facebook eh, Facebook.com barra vultursband El Twitter, buscándonos en arroba vulturs También tenemos... También desde el sello de la productiva la productiva.com barra Vulturs y eh, también te, ahí se puede comprar el, el disco y también tienen información de fechas de lanzamientos, noticias, de todo tengamos en cuenta que se escribe con doble V con doble o sea, una V, otra V y L-T-U-R-E-S o sea, es complicadillo de y al principio pensé que era complicado de pronunciar pero no lo decís tal cual Vulturs sí. no hay ningún problema la, la gente se asusta un poco pero realmente sí, no tiene bueno, mucha hecho, complicación CD aparece pues un, una persona un hombre y una mujer eh, uh -huh. con una cabeza de buitre no es, exacto ¿de, de, ¿de quién es el quién es el artista que os ha hecho la, esta la portada? la diseñadora es, es una chica que se llama Eva que bueno la conocí por un diseño gráfico que hizo de, de un cortometraje en el que participé y le propuse la idea y le dije exactamente esto mira la idea que tengo es un buitre encerrado en una jaula y luego el contraportada de un buitre, el mismo buitre en una jaula intentando dar la mano a una buitre femenina y lo captó a la primera no, realmente es, es fantástico o sea me encanta esta sí, portada además es, es sobria es muy artística <risa> está muy bien hecha felicita Eva de mi parte y bien ahora sí que nos despedimos muchas gracias por haber venido John a eh, os deseamos mucha suerte en octubre evidentemente vamos a ver si podemos teneros otra vez aquí nos Esperemos presentáis vuestro sí, trabajo que estamos deseando escucharlo se llamará Please Keep the Spaceman Alive Please Keep the Spaceman Alive que será un poco así más eh, psicodelia un poco espacial un poco espacial, ¿no? uh -huh. Y ahora sí que vamos a escuchar el, el último tema de, de Vultors que se llama Bird Cage que es como jaula de pájaros uh -huh. y le da le da título a este EP eh, y el tema está basado en la historia La historia, bueno, la historia es sí un poco lo que lo que condensa la, la idea del, del disco que es alguien que se siente atrapado por una relación y que intenta liberarse y no puede, es un poco la idea principal del disco sí, es una idea muy macabra, ya lo sé pero <risa> Muy bien, bueno pues felicidades por vuestro trabajo, por vuestro éxito y Muchas mucha gracias. suerte y gracias por haber venido. A vosotros. acabamos de escuchar Berkeich de Bultos y vamos con una pequeña pausa musical hasta hasta tener a nuestros nuevos invitados de la tarde Música Música Música Música Música Música Música Remember me to one who lives there For she once was a true love man If you go when snow snowflakes storm When the rivers freeze and summer ends Please see she has a coat so warm To keep her from the howling winds Please see if her hair hangs long It rolls and flows all down and bridge See, for me, never has hanging long For that's the way I remember her best I'm wondering if she remembers me at all Many times I've often prayed In the darkness of my night In the brightness of my day a The man walk down before you call him a man how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand isn't yes, how many times must the cannonballs fly before their forever bandits My friend Is blowing in the wind The answer is Blowing in the wind He yes, and how many years Can a mountain exist Before it is washed To the sea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 wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before? He can hear people cry Yes, and how many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Y seguimos aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Eh, y estamos aquí escuchando unas pausas musicales fabulosas, refrescantes con Bob Dylan. Le recuerdo que el teléfono para participar en directo es el 93 317 7366 93 317 7366. Y hoy vamos a tener eh, la suerte de contar eh, aquí con Arturo, que va a poder a eh, comunicarse en directo con Azalia si es que los duendes y los elementos tecnológicos de los que disponemos que no son muy modernos, <risa> eh, nos lo permiten. De momento vamos a seguir con Dylan eh, escuchándole en esta tarde de julio bastante bastante bastante calurosa. I'm a, a He these new blue jeans My sweetheart was a gambler, Lord Down in New Orleans gambler needs is a suitcase and a trunk, and you only time he's satisfied is when he's on a drunk. He fills his glasses up to the brim And you pass the cards around And the only pleasure he gets out of life Is rambling from town to town I'm one damn your masters of war he the bill the big hear yeah, the bill of death planes hear yeah, it bill all the bombs he yeah, it hide behind walls he yeah, it hide behind disks I just don't want you to know I can see through your masks you' that never done nothing To destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther When the fast bullets fly Like the Judas of old You lie and deceive, a world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you set back and watch when the death count gets higher. you hide in your mansion on the young people's blood of their bodies and it's buried in the mud he's thrown the worst fear they can ever be heard fearing children into the world a who threatening my baby I'm You ain't worth the blood That runs in your veins Now How much do I know That you talk at a turn You must say it I'm young You must say I'm unlearned But there's the one thing I know Jesus would never forgive what you do, let me ask you one question, is your money that good, will it buy your forgiveness, do you think that it could, I think you will find, when your death takes its toll, The money you made don't ever buy back your soul and I hope that you die and your death will come soon I follow your casket by the pale afternoon I watch while you Lord down to your deathbed y aquí seguimos, aquí seguimos en la Ciudad Condal 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre A las 6 menos dos minutos Hola César, por fin en cabina Hola Arturo, hola Flor Hola, hola, hola. Elena Sí, exactamente, cuatro minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Nómada Sintópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Muchísimas gracias Elena y después de esta entrevista con los músicos que invitados que hemos tenido la presentación de su disco, a continuación vamos a pasar a un tema más eh, de carácter político, social, que para esta ocasión nos vamos a enlazar como hemos hecho en otras ocasiones directamente hacia México en la parte sur en el estado de Chiapas vamos a conectarnos con el equipo de medios del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que ya están por aquí, hemos estado hablando un poco con ellos, vamos a, a enlazarnos para hablar con un compañero de un colectivo que se llama Las Abejas y ya vamos a escuchar eh, dentro de poco pues en qué consiste este colectivo y sobre todo también las denuncias que están llegando desde Chiapas por el ataque de paramilitares, por la guerra de baja intensidad que desde muchos años ahí está pero que también hay una organización muy importante en los pueblos de Chiapas con los pueblos indígenas y es de esto de lo que vamos a hablar más adelante y para ello nos acompaña también dos tu eh, compañero y una compañera del colectivo que se llama La Adhesiva Arturo que ha estado con nosotros antes, ¿qué tal Arturo? Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Eh, buenas tardes Hace calor, ¿verdad? Estamos no, no, se, garra, no se ve, obviamente, pero estamos no durando la estamos gota gorda y yo voy a tener que, que, que pues, perder el glamour un poco y sacar pelo en pecho mira uno nada más joder es verdad que tiene Y es que hace mucho calor Lo siento, voy a perder el glamour Y voy a tener que abrirme un poco la blusa Y mostrar aquí Esto es la parte más interesante de todo Y después al el siguiente La siguiente compañera Al lado de Arturo Se encuentra Flor Hola Flor, que has estado antes también con nosotros ¿Cómo estás? Sí, hola César Bien, aquí también Este cálido día En esta cálida sala En esta cálida sala eh, Disfrutando la calidez de contrabando Y bien Muy contenta de estar aquí y bueno, acá esperando empezar la comunicación. Claro, con una cálida uh, bebida refrescante, que es más cálida que refrescante, pero <risa> pero ya la vamos a meter a la nevera para que esté bien refrescante. En la y, hielera. Eh, en la hielera. En la hielera, sí, exactamente. La, me, me mira con, con, con, con risa eh, el, Elena porque no se utiliza la, la hielera aquí, no, solo existe es, la nevera. No, es, es muy raro escuchar esa palabra. La hielera es de México. De Latinoamérica De por ahí no Tiene varios nombres el free. Bueno ya Nos estamos metiendo En otras cosas sí. Vamos a una breve Pausa musical Que estábamos uh -huh. escuchando ¿Quién escuchamos? Estábamos escuchando A Bob Dylan ¿Y ahora qué vamos a escuchar Para una breve pausa? Ahora vamos a escuchar Una breve pausa musical eh, Con un grupo También que tenemos aquí Alternativo Que se llaman Spreading Leaks Vamos Y vamos a escuchar El primer tema Que se llama Wow Yeah Vamos a escucharlos Y después volvemos Ya con nuestra conexión Vamos allá A conectarnos Hasta ahora Seis, seis, seis de la tarde con 8 minutos aquí en Contrabanda, en el 91.4 de la FM y nos vamos directamente ya con el enlace que tenemos con nuestros compañeros, nuestras compañeras de allá de, de México, del Fraiba, que se encuentran con nosotros. Eh, lena vamos a subir el... así ah, lo tenemos aquí. Eh, hola, Asalia, ¿cómo están? en este día tenemos un invitado pues aquí en la... parece que en las noventa y dos tenemos con nosotros integrante de las civil las abejas de Gracias, gracias Azalea por la presentación, pues vamos a contar con un compañero y también pues con la participación de Arturo y de Flor para acompañarnos en esta conversación. Eh, bueno, un poco Arturo, mientras vamos rest, eh, estabilizando la, la conexión, un poco sobre el colectivo es, eh, específico de... de de las de las abejas. Vamos a hacer un pequeño un pequeño contexto para explicar un poco también el, el trabajo que tienen ellos. ¿Quiénes son el, el colectivo de las abejas? A ver, eh, los compañeros, a ver, creo que vuelven a, a conectar. Eh, compañeros, ¿están al aire ahora? Si buenos días, este, bueno, como Daniel, yo soy. Nos, nos, está la... nos está fallando la conexión, pero lo que queríamos comentar es que la Sociedad Civil Las Abejas es un colectivo que nace desde el año 92, aunque es más conocido por eh, los acontecimientos del 22 de diciembre de 1997, cuando eh, diferentes cole... eh, grupos paramilitares los, este, los atacan, ¿no? mientras ellos están eh, haciendo una oración en una iglesia que tienen en la población de Arteal, y pues básicamente son masacrados ¿no? o sea son rodeados por estos cuerpos paramilitares y matan a 45 compañeros y compañeras ¿no? eh, en una situación que describe muy bien el, aquellos tiempos en los que esto, que, bueno, que no han cambiado mucho también con eh, recientemente eh, eh, la circunstancia de paramil paramilitarización del estado del estado de, de Chiapas y eh, varios meses previos a la masacre del 22 de diciembre del 97 ya se tenía noticia de que en los alrededores de, de Chenaló, de Poló de, de esos municipios de, del estado de Chiapas el ejército y el gobierno federal habían estado capacitando eh, a algunas comunidades indígenas en el uso de, de armas de fuego y que, esto, que fueron como la punta de lanza ...para eh, atacar a población civil a fin de forzar, eh, digamos, la definición de estas comunidades, ¿no?, hacia el gobierno o hacia el zapatismo, digamos, ¿no? Parece que estamos estamos haciendo, estamos esforzándonos. Ya tenemos aquí al, al compañero, bueno, eh, si podemos, podemos hablar directamente con él, Flor. Eh, José, estábamos viendo eh, de preguntarles también eh, bueno, si nos quieren explicar un poco de los orígenes de, de su colectivo de la sociedad civil Las Abejas en qué año nace, sí. en qué circunstancias ¿no? comienzan Sí este Nos está fallando, nos está fallando la conexión, está fallando, 6 de la tarde con 14 minutos aquí en Contrabanda se ha ido la, la conexión, esperamos que nos están escuchando ellos a través por, por la, la emisión de internet en Contrabanda.org se está haciendo la, la transmisión también, esperamos que también eh, está conectado y nos están escuchando. Nos escuchan desde Chiapas. Estamos aquí haciendo el esfuerzo. Probablemente puede ser el calor tan fuerte que tenemos, ¿no? Que no funcionan bien las, las, las ondas electrónicas. José, adelante. Si nos escuchas, adelante. adelante. Silencio, silencio no se está cayendo, vamos a seguir intentando ahora vamos a, a dejarlo descansar yo creo unos segundos y podemos eh, comentar un poco mientras podemos hablar directamente con, con este compañero de las abejas bueno Arturo, justamente lo que mencionabas de que hay una hay una tristemente una situación que ocurrió, ¿verdad?, en el 97 de, de ataque paramilitar en Acteal y que a partir de entonces, bueno, pues ha quedado marcado en la historia, ¿no?, en la historia de Chiapas también y la historia de cómo funcionan los grupos paramilitares, ¿no? Sí, como estábamos diciendo, eh, claro, a veces se piensa que lo que pasa en Chiapas, bueno, es algo que va pasando solo entre las comunidades zapatistas y, el, y las comunidades que son afines a, a, a los gobiernos. ¿no? tanto el gobierno local que hoy por hoy en chiapas gobierna eh, el partido verde ecologista que como sabemos de verde no tiene nada y de ecologista menos ¿no? que eso se implement un apéndice de, del pri y que eh, bueno se ha insertado también dentro de, de, de, de, del, del gobierno de Chiapas también eh, sustituyendo ¿no? o sea al gobierno anterior del partido de la revolución democrática que también tenía una eh, no Bueno, sus conexiones con grupos paramilitares Y eh, en esta ocasión, bueno, siguiendo con la misma dinámica no Entonces, bueno, lo que estamos viendo simplemente eh, A ver, puede que ahora tengamos suerte Sí, habla Hola Hola A ver si ahora se escucha Te ponemos al aire sí. ahora, ¿vale? Está, están al aire, están al aire Sí, sí José sí. Sí. Hable, Habla, si quieres hablar, chapoes. Dale, Habla, José. José. estábamos sobre este los inicios de las abejas. Ahí está, está, está fallando un poco. No se escucha, a lo mejor. ¿Me escuchas, José? No, o sea se ha, se ha caído, está está fallando Se nos vuelve a caer un poco Bueno, debe ser así, cuestiones como dice César de, Entre el calor, el calor, entre que chapaneco. El calor chiapaneco y el calor barcelonés y Seguramente alguna cuestión por ahí de sabotaje A este, lo mejor, no Elena nos está, Gubernamental, chiapaneco está, Nos están atacando a lo mejor desde los algún satélite los extraterrestres. los extraterrestres Y los guiris Bueno, lo importante como veníamos comentando a final de cuentas Es que eh, la sociedad civil, las abejas, entonces, bueno, se constituye como, como, digamos, una una cosa que, un colectivo que se va diferenciando también eh, dentro de todo el mapa político eh, chapaneco, ¿no? Eh, como con una voz propia a decir, bueno, nosotros estamos trabajando también por nuestras comunidades en una especie también de de este... De, de ámbito en el cual, bueno, pues eh, no es precisamente que sean neutrales porque no lo son, pero sí por una vía pacífica, ¿no? En todo caso, este eh, evidentemente, ¿no?, dentro de la de, del contexto de las organizaciones zapatistas, ¿no? que a final de cuentas los compañeros zapatistas, bueno, pues siempre han dicho que cuando sea necesario retomar la lucha armada la retomarán y que esto y que evidentemente el gobierno, ¿no?, a través de las comunidades indígenas... Eh, proclibres al, al gobierno, pues también están eh, armadas, ¿no? Tanto los grupos paramilitares como grupos que de alguna manera son directamente contratados por los finqueros, los antiguos terratenientes, y que esto que, que las abejas pues han mantenido esta línea de ser sobre todo pacíficas, ¿no? Es lo que ellos sí. dicen. Entonces, por lo mismo, eh, les toca poner... Eh, digamos, como la cara a su vez más, más bueno, más fuerte, pero también más débil, ¿no?, porque están más expuestas a este a ser directamente agredidas. Uh -huh. En este caso, desde el 97 ha sido un continuo, ¿no?, eh, tanto en Acteal como en las otras comunidades donde están eh, las abejas, pues bueno, es, es un constante, ¿no?, a, uh -huh. un ataque. Sí. Flor, pues también sabemos que hubo un juicio hubo, después de este ataque del 97, ¿de Que se detuvieron a personas pero que después eh, fueron liberadas ¿no? del Cedillo Ponce de León que fuera el presidente en aquel entonces que le correspondió en su mandato pues eh, justamente cuando estaba todo este juicio y que ha sido también, ha sido una de las denuncias ¿no? por parte de las abejas perseguirlo porque al ser el comandante en jefe digamos del ejército era el responsable en términos de jerarquías también de esta situación y la después de juicio y la liberación. Bueno, comentar un poco también este otro aspecto, ¿no? Tenemos los primeros inicios de, de, de este colectivo. Vamos a intentar, si no se puede, a través del audio directo, quizá a través de texto podríamos hacer algún intento de que el compañero nos, nos comente algunas cosas. Vamos a seguir insistiendo, pero solo brevemente, Flor, que si nos quieres también compartir un poco, bueno, esta historia del, del, del, de este colectivo y sobre todo esta situación no de injusticia de que hubo un supuesto juicio cuando finalmente pues antes han sido liberados también toda esta gente paramilitares sí sobre todo o sea lo grave no es que no sólo es que bueno han sido liberados los autores materiales o sea la corte de justicia de la nación de méxico los ha liberado y estas personas han vuelto a las mismas comunidades no han vuelto a los lugares donde estaban y eso evidentemente genera una, una situación de tensión y también de constante peligro, ¿no? Porque también estas personas que aún siendo consideradas autoras de la masacre, go siguen gozando de la protección de del gobierno, ¿no? Y también eh, como en los recientes casos que asesinaron a un compañero de las abejas, a Manuel, y que han amenazado con vida a otro de los compañeros que se llama Antonio López, se ve como el sistema judicial y el sistema... Eh, político de México sigue protegiendo ¿no? a, a estas personas o sea, uno de los las autoridades municipales de, de donde se encuentran ellos que se tuvieron que desplazar por amenazas que recibían a otro municipio, eh, son las principales autoras amenazadoras eh, de, de la integridad, ¿no? de la vida de, de estas personas entonces, vemos también como el sistema jurídico y político actúa en eh, protegiendo a los autores materiales de masacres como fue la de actual y y poniendo en riesgo la vida de otras personas que que están movilizadas o luchando ¿No? Por porque estas estos actos estas situaciones eh, terminan. Sí, esta es una de las cosas que también queríamos comentar eh bueno que escucharlo directamente también del compañero vamos a seguir insistiendo pero también, eh, bueno eh, desde el Fraiva nos han enviado algunas eh, canciones Elena, uh -huh. que vamos a compartir ya desde ahora para hacer una breve pausa musical y nosotros nos vamos a pelear con el internet, vamos a sacar ahora todo nuestro armamento para golpear al Google o no sé a quién, al satélite pero a ver si nos podemos conectar, a veces tenemos esta suerte y nos enviaron vamos, música. Vamos no. primero con el canto los, con los cantos a los mártires que nos han mandado primero Vamos a escucharlo este, perfecto ...justamente que forma Todos parte de la historia. ...un canto que nace en la tierra... ...canto nuevo de paz y esperanza... ...en tiempos de guerra... ...defendamos la vida del débil... ...de manos de fuerte... ...acabemos con todo aquello... ...que trae la muerte pobres obreros mujeres tantos campesinos asumamos sus luchas, sus sueños también sus destinos demos vida al sueño de los que cayeron luchando contra todos los muros de muerte no retrocedamos Hoy es tiempo de gracia, es día de liberación. De cabezas engidas con los brazos juntos viviendo la unión. Ya muy pronto veremos llegar la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia. Los niños sonriendo en toda la nación. Ya muy pronto Llegad la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia los niños sonriendo en toda nación Compañeros hagamos la patria en dura pelea nuestra iglesia va dando su sangre y bendice la tierra mesa de cada familia, los frutos logrados, y en los campos como flores rojas, la paz derramando, oh señor de la vida, escucha este nuevo canto, pues contigo este pueblo oprimido va siempre contando. Más allá de la muerte conduce a toda esta gente Que tu reino triunfe en la tierra de este continente Hoy es tiempo de gracia, es día de liberación De cabezas erguidas con los brazos juntos pidiendo la unión muy pronto veremos llegar la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia los niños sonriendo en toda nación ya muy pronto veremos llegar la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia los niños sonriendo en toda nación de Todos a levantar la vista, queremos una tierra que tenga libertad. Hay que que todos a levantar la vista, queremos una tierra que tenga libertad. Hermana que tenga libertad Habrán bien que todos al levantar la vista vemos una tierra que tenga libertad Haremos el camino en un mismo trazado uniendo nuestras manos para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad Habrán bien que todos A levantar la vista vemos una tierra que tenga libertad hábrame que todos han levantar la vista vemos una tierra que tenga libertad libertad ahora que todos al levantar la vista vemos una tierra que tenga libertad para un pan que los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad que tenga libertad ahora un en que todos a levantar la vista vemos una tierra que tenga libertad también será posible que salga esa mañana y tú ni yo ni 6 de la tarde con 39 minutos en contrabandan 91.4 de la FM continuamos en este enlace que está fallando un poco eh los en, en los los pixis, los duendes nos están haciendo fechorías y no podemos conectarnos. Sin embargo, sí que podemos eh leer directamente Flor unas palabras que nos han escrito nuestro compañero de las Abejas directamente eh y que vamos a darle lectura a este texto que llega justo en este momento estas palabras ya que no podemos escuchar su voz podemos leer sus palabras adelante Sí, José nos escribe que las abejas nacen en el año de 1992 por una violación a los derechos humanos. hacia cinco compañeros encarcelados por el gobierno, acusados de homicidio, pero que en realidad fue mentira. Eran considerados enemigos políticos del gobierno. En el proceso del caminar del pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Yapa, con el obispo Samuel Ruiz, vimos que era necesario organizarnos como pueblo indígena porque estábamos cansados de las violaciones a derechos humanos para exigir la liberación de los compañeros detenidos el pueblo lo creyente de Chenaló organizó una peregrinación a otros pueblos indígenas Panteló Calchihuacitán otras y a otras parroquias. Peregrinaron desde la comunidad de Yahuateclum, cercana a Acteal, hasta el cereso número 5 de San Cristóbal de las Casas. Fue una caminata de más de 12 horas. Con esta peregrinación se sumaron otras organizaciones y movimientos. Por ese acompañamiento y búsqueda de justicia, como el Centro de Derechos Humanos de Cerezo, el fray Bartolomé de las Casas así comenzaron y en eh, la situación actual que también le preguntamos en eh, cómo era la situación actual si esta represión había continuado uh -huh. si se mantenía vigente ahora nos, nos contestan que bueno, como ya lo han venido denunciando el 25 y 26 de junio asesinaron a un integrante de las abejas llamado Manuel López Pérez él vivía como desplazado desde el... 2013 con su familia y lo expulsaron de su comunidad. Su propio hijo lo difamó por interés de quitarle las tierras a su padre a pesar de que ya tenía su herencia. Su ambición era quedarse con todas las propiedades. La comunidad se dejó manipular porque el juez municipal de Panteló, de la misma comunidad, usó su autoridad e influencia convenciéndolo para que expulsaran a Manuel a, y a su familia, a su esposa y a sus cuatro hijos. Eso es lo que nos dicen hasta ahora. Estas son palabras textuales de lo que nos ha escrito justo en este momento nuestro compañero de las abejas. Pues nos disculpamos porque no, no está funcionando el internet, no podemos escuchar directamente su voz un poco. Ah, sí, se llegaba a escuchar, pero se perdía. Sin embargo, estas palabras son de él, las escrito en este momento, le agradecemos bastante. Y bueno, vamos a comentar un poco más. Eh, gracias, Flor. a ah, Arturo, pues eh, han sido muchos años del recorrido que tienen ellos como colectivo también y de redes, de trabajo, con, con muchas otras eh, organizaciones. Sin embargo, con lo que está comentando el compañero en esta última parte continúan las agresiones, ¿no? Tal parece que pues esta política de, de ataque a las comunidades indígenas continúa, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, los argumentos principales? ¿Cuáles serían estos factores que hace que se siga generando esta política tan tan tan malvada, ¿no? contra las poblaciones indígenas? Sí, desgraciadamente también lo que va pasando en el contexto nacional es que Que estos gobiernos se van haciendo fuertes ¿no? eh, ya lo decíamos el verde ecologista apéndice del, del, del pri ¿no? en realidad lo que lo que están tan esto realizando en, el, en diferentes zonas, en diferentes regiones de, de Chiapas, del Estado eh, pues va siendo eh, la implementación de aquellos viejos proyectos, eh, megaproyectos que, que quedaron un poco suspendidos ¿no? a través de, de las diferentes resistencias que hubo y que ahora bueno pues se siguen implementando, no ya sea una carretera ya sea una hidroeléctrica ya sea cosas ¿no? ecoturísticas que se van haciendo por ahí y desde luego lo que queda en medio De, de este avance ha sido la resistencia indígena el pasar encima de los territorios lo que estamos viendo también eh, no con estos ataques ha sido ataques tanto a las abejas como a los compañeros zapatistas eh, llama mucho la atención porque son viejos terratenientes ¿no? que de alguna manera eh, cuando fueron despojados de bueno, despojados cuando las comunidades recuperaron la tierra que tenían eh, bueno y que de hecho el gobierno y dernizó, ¿no? A los viejos terratenientes, pues ahora los vemos regresar, ¿no? Nos vemos así como como ir por una línea en la cual parece ser que esto que, que avisran así como tiempos de una no sé de una especie de, de, del regreso de aquellas viejas oligarquías terratenientes al estado no haciéndose fuerte hay que recordar que también el gobernador de, de Chiapas, no manuel velasco pues viene de una tradición también de políticos de, de chiaas ¿no? que han ido reivindicando también a, a otros antiguos políticos que habían sido defenestrados también ¿no? bueno evidentemente por por organizaciones sociales no y movimientos sociales Entonces... Vemos, yo creo que, muy importante eso, ¿no? Por un lado, ¿no? El resurgir o el retomar esos megaproyectos y por el otro, ¿no? Y que aquella vieja clase política se vuelve a ser fuerte, ¿no? Con una cara uh -huh. juvenil, si quieres verlo así, ¿no? Porque, bueno, nos va pasando un poco como como lo que ocurre en el Estado español, ¿no? De repente empezamos a ver rostros muy jóvenes, ¿no? La derecha, por ejemplo, también se está llenando de rostros jóvenes, pero con esa mentalidad arcaica, ¿no? Sí. Y creo que sí, sí. es una cosa como muy clara en el estado y eso, pues básicamente la defensa la están poniendo eso las comunidades, como la de las abejas. ¿Cómo, ¿Cómo consiguieron estos terratenientes en un inicio estas tierras? ¿Se las quitaron a los indígenas, a las comunidades? Sí, históricamente eh, bueno, el despojo claro, o sea, viene ya desde procesos de coloniales, pero también así de este sentido de expansión no hay que pensar que por ejemplo en Chiapas la, ¿no? Toda, bueno, lo que pudo haber sido estas dos revoluciones que tuvo México, no la de independencia pendencia y la revolución de 1910 pues no pasaron por chapas no o sea todo se organizó en el estado todo se fue de alguna manera repartiendo entre los mismos y, y bueno o sea había datos por ejemplo si me permiten no eh, por ejemplo que este hay estudios 1970 por ahí mediados de los 80s estudios que hacen algunas compañeras eh, que este que señalan que todavía había derecho de pernada no en las fincas cafetaleras ¿Eso cuándo? en qué año en 1970 1980 ¿no? 1970. Sí. es que es increíble si sí, sí, sí. el derecho de pernada en fincas que además bueno además eran de propietarios alemanes ¿no? Sí. bueno no, no quiere decir mucho esto que sean alemanes o no pero de alguna manera también es chocante es chocante no sí. es bastante chocante y eso nos dice un poquito como ese contexto ¿no? de las cosas que nunca cambiaron ¿no? entonces claro los terratenientes fueron los grandes amos hasta ese esa recuperación ese gran movimiento de recuperación de tierras que a veces se nos olvida, pero es el gran eh, primer movimiento que tienen los zapatistas en 94 ¿no? uh -huh. apropiar, bueno de sí. eh, tomar esas tierras ¿no? claro. Flor, pues eh, importante, eh, vamos eh, ahora que los tienes ahí a la mano, no sé si podemos hacer un poco más de, no sé si tenemos más información que nos han enviado y podemos darle lectura eh, Sí, también nos comentan la situación de amenaza que vive Antonio López Jiménez que él está amenazado de muerte desde el 2007 y se han intensificado las amenazas desde el principio de este año. Eh, él está amenazado por parte de las autoridades de la comunidad de San Joaquín, municipio de Panteló, de donde son originarios. Y los responsables de estas amenazas son las autoridades de Panteló, ya sea el presidente municipal, que se llama Miguel Etzin Cruz... ...el juez municipal, de nombre Pedro Girón López... ...y en tanto en el caso de Manuel como de Antonio... Eh, ...ambas familias habían eh, realizado denuncias previas... ...que es también lo que había pasado antes de Actial, ¿no?... De, ...de la masacre... ...y las denuncias las habían realizado ante la Fiscalía de Justicia Indígena... ...de la zona altos de Chiapas... ...con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas... ...pero ninguna autoridad actuó debidamente para proteger a Manuel, ni a su familia uh -huh. entonces las abejas piensan que esta omisión de las autoridades es constante, es la misma eh, actitud de las autoridades en Chiapas en el 97 cuando fue la masacre ¿no? que cuando desde bueno, meses se había denunciado las acciones de los paramilitares y no hicieron caso a ninguna de las denuncias, lo que llevó eh, bueno a esta masacre de Acteal ¿no? Sí. entonces Es, es, hasta ahora es la información que nos están enviando directamente Volvemos a pedir disculpas por el internet que falla No sabemos de dónde viene la falla Pero a veces eh, la tecnología no es tan perfecta Y eh, a pesar de esto, bueno, tenemos directamente las palabras de él Muchísimas gracias, Flor, por eh, darle lectura a las palabras del compañero Del colectivo de las abejas Vamos a una breve, breve pausa musical, Elena, con sí, otra con los, de las... unos cantos indígenas que nos ha mandado Azalia, desde sí. México recién ahora mismo y este se llama Suaccohol, imagino que esto es eh, lengua náhuatl. Debe ser, no, debe ser debe ser maya y debe ser chol o debe ser tojolabal, estojolabal. Tojolabal, uh -huh. bueno, pues en lengua tojolabal este canto indígena que nos envía Zalia. parece que tenemos un poco de, de, de suerte anton ¿Vale? sí eh, parece que, que tenemos un poco vamos directamente que los tenemos aquí eh, flor arturo eh, vamos directamente con ellos que nos comenten josé si nos quieres comentar ahora más o menos la situación actual si quieres Quisié se comentaron del asesinato reciente de nuestro compañero eh, el panel eh, bueno, que es muy claro ¿no? que la ley de consistencia con acto nuestros pueblos contra con nosotros como pueblos originarios y organizados es muy claro no que sigue como desde el año del 97 la como decíamos la masacre de acteantes pues bueno es este fue consecuencia de la guerra de contrainsurgencia no diseñada por el estado mexicano este bueno cuando estaba de presidente de la república en ese entonces Ernesto sevillo ponce de león no y vemos que no ha cambiado esta política ¿no? de, de contrainsurgencia no quizás un poco diferente los modos de cómo operan este, estos malos gobiernos contra los pueblos ¿no? y bueno esto es un ejemplo claro la, el asesinato de nuestro compañero manuel y también es la consecuencia no de la impunidad que este que prevalece no esto bueno vuelvo a A mencionar que actual eh, bueno ocurrió hace 17 años ¿no? y desde que desde después de la masacre como las abejas empezamos a, a exigir a denunciar este crimen de estado y el, los, los gobiernos este o sea, el gobierno mexicano nunca eh, reconoció su responsabilidad hasta ahorita sigue negando este, su responsabilidad y bueno entonces qué es lo que pasa en este pues bueno eh, la, por eso se siguen dando estos eh, crímenes este y los, los paramilitares actúan impunemente ¿no? como actuaron en el 97 y vemos que ahorita los pueblos bueno claro a pesar de que nosotros este, seguimos construyendo nuestra autonomía y eh, eh, construimos nuestra propia forma de gobierno eh, trabajamos este tenemos varios proyectos este como o sea, aquí en la comunidad y eso el, el gobierno no quiere no porque quiere eh, que seamos eh, sumisos que obedezcamos o sea, entre comillas sus eh, su sistema de gobierno ¿no? entonces y es eso eso es lo que está pasando ¿no? y, y bueno quiero también quizás esto es muy general eh, lo que está pasando ahorita con las reformas este el, esta reforma energética, no que esto es una legalización del despojo contra nuestros pueblos ¿no? y, y bueno, pues, esto es lo que está eh, pasando en México no pero bueno, ¿por qué menciono esto? porque eh, de alguna manera esto nos afecta porque somos parte de los pueblos originarios de México ¿no? y bueno, pues eh, yo creo que esto a, a través de este programa y eh, denunciar pues que las, las seguimos siendo agredidos por el, el gobierno los gobiernos o sea el gobierno eh, municipal por ejemplo en donde pertenecía nuestro compañero manuel que es el municipio de panteló es un eh, municipio vecino este, de, de acteaal y, y bueno pues estas mismos autoridades no como las autoridades del, del año del 97 not pues, eh, cómo se llama le dan eh, apoyo impunidad a la gente que, que agrede no entonces el presidente municipal de panteló el, el juez tanto el juez municipal presente municipal este son o sea, saben lo que está pasando ¿no? este incluso desde el 2007 eh se, se denunció, se hizo, se buscó una solución pacífica, ¿no? a, a estos problemas, ¿no? Pero como como decíamos, ¿no? como la como siempre, o sea, los usos y costumbres de estos gobiernos este pues es permitir que se consuma un crimen, este un desplazamiento, eh, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que se ha vuelto Eh, la cosa contra las abejas pues otro ataque no entonces eso está muy claro Bien, gracias José muchas gracias por contarnos un poco lo que está pasando allá Nosotras te queríamos preguntar sabemos que también están desarrollando un trabajo de comunicación desde las abejas y queríamos saber también preguntarles cómo desde aquí desde Barcelona podríamos apoyar y colaborar no sé para para difundir esta situación o, o si necesitan algo concreto que creen que desde acá podríamos hacer. Pues yo pienso que de entrada, pues bueno, cada 22 del, del mes conmemoramos a, eh, a nuestros hermanos masacrados. Eh, eh, sacamos un comunicado cada 22 y que lo publicamos en nuestra página web, que creo que ya tienen ahí, este ya se les envió por correo a nuestras direcciones. Eh, bueno, pues pedir que se difundan o este, que reenvíen o en los espacios en donde ustedes consulten consideren que eh, se pueda este conocer y, y se conozca ampliamente lo que lo que está pasando, ¿no? Porque cada eh, dos del los meses eh, decimos, denunciamos eh, las situaciones como eh, violaciones a los derechos humanos eh, que suceden cada mes, ¿no? Pero también lo que hacemos, los avances en nuestra lucha, en la construcción de nuestra autonomía, ¿no? Yo, yo creo que es eso. Y, y bueno, pues este... Eh, uno pues bueno, tenemos igual una, un transmisor de radios pues, que todavía no estamos transmitiendo por internet y ya estamos viendo pues este, haciendo talleres para que pronto también podamos salir al aire este por internet no entonces yo creo que es eso no y no sé quizás hacer eh, carteles o que puedan difundir ahí nuestra lucha que la masacre de aquel sigue impune este y pues que las abejas no pues este, seguimos constru construyendo nuestra autonomía Sí, con relación a eso que nos comentabas de la impunidad eh, te queríamos preguntar porque hace un momento cuando no nos podíamos comunicar con le contábamos a las personas que nos están escuchando sobre la liberación de los paramilitares entonces te queríamos preguntar también si la vuelta a los paramilitares o esta situación cómo repercute actualmente si ha generado mayores situaciones de, de detención, de conflicto, si ha habido un enfrentamiento directo o si ha pasado algo con la vuelta de, de estas personas a, a las comunidades. Eh, el el regreso de los paramilitares a, ahí en nuestras comunidades, un enfrentamiento, conflicto este directamente de, de contra nosotros, aparentemente no, pero eh, el hecho de que ellos hayan sido liberados por la eh, por la según por la Suprema, bueno decimos mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación eso eh, es un mensaje claro y es una invitación más a los paramilitares o a la gente del gobierno que este matar cometer crímenes este, robos, quemar casas o sea, hacer un trabajo sucio del Estado, pues no se castiga, o sea, al contrario estos paramilitares eh, autores materiales de la masacre de Acteal, regresaron pero con premios, ¿no? O sea el, el gobierno mexicano les les dio casas les, les da dinero, una pensión mensual de cinco mil pesos a cada eh, paramilitares, o sea cada autor material de la masacre de Acteal y también Este, recibieron tierras ¿no? entonces esto es eh, la, la gente pues que está en contra de nosotros que está en contra de la construcción de la autonomía de la, la, la lucha por la reivindicación de nuestros derechos eh, eh, indígenas entonces la gente pues no tiene miedo ¿no? porque saben que no se van a la cárcel aunque aunque puedan ir un, unos años pero saben que regresan con premios no entonces ese es el, el digamos lo que repercutió en la liberación de los paramilitares. Ya. Claro. bueno. Sí, muy bien, muy bien, gracias, José, porque es muy claro, ¿no? La situación como es un poco lo que pasa también con con el asesinato de Manuel y de Antonio, ¿no? Que y la, las amenazas a Antonio, ¿no? Que la, las autoridades son partícipes, son cómplices de esta situación, ¿no? O sea, en vez de nosotras con cuando trabajamos también con el tema de Ayosinapa, siempre decimos eso, ¿no? O sea, el Estado que supuestamente es el garante de nuestros derechos es quien realmente está persiguiéndonos y, y desapareciéndonos, ¿no? Como en el caso de los estudiantes, ¿no? Sí, sí y claro, por eso nosotros siempre nos, este estresamos, decimos, nosotros el mal gobierno, ¿no? O sea, el gobierno asesino, el, el narcogobierno, pues o sea, no es no es un invento, sino que es más que la realidad, ¿no? Y este y bueno, estamos como muy muy preocupados, ¿no? Porque ahora, Así que ya no se espera nada del Estado, nada de estos que se dicen llamar gobiernos porque te pueden asesinar, o sea, decimos nosotros, hasta te pueden asesinar en enfrente o sea, de los pinos, o sea, en donde vive el segundo presidente de la República, ¿no? Porque en pleno día o en pleno público te pueden desaparecer, asesinar y todo. Entonces es por eso que nosotros, eh, lo que, ahora sí lo que toca hacer pues es más organización, unidad, eh, trabajar en hacer alianzas y y bueno pues no dejar de hacer lo que hacemos porque eh Este, decimos nosotros que hay que seguir haciendo, hay que seguir luchando porque decimos que nuestra lucha es justa no, pues no es nada más por nosotros sino que es por, por todos y todas ¿no? los que queremos vivir este, en paz, con justicia y dignidad José, y esto, bueno también comentarles que por acá, por ejemplo el, ahora en diciembre también nosotros hemos ido haciendo actividades eh, bueno, hicimos un, un mural ¿no? dedicado también a, a A, bueno, a Acteal, al 22 de diciembre que es ah, lo que tenemos bueno. ahí en, en un local, que con aquí en Plaza del Sol, el InfoSpy, y vamos haciendo cosillas por ahí, ¿no? También grabamos ahí algo de, del coro de arteal y todo, solo para comentarles también eso ¿no? Que aquí se, se recuerda mucho ¿no? A, a las abejas, ¿no? Se tiene muy presente Acteal, y esto y en ese sentido eh, bueno, tener así un poquito más como de comunicación de lo, de lo que se va haciendo, no sé ah eh, hay una duda que nos ha surgido también hace un poco con el tiempo es esto lo que tenía que ver con el juicio que hay con, con Cedillo, ¿no? O sea, sabemos ahí hay un poco como como, como una historia de, de dos dos juicios que hay por ahí paralelos, ¿no? Pero sí. bueno el que ustedes están llevando, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, este la, la sacerdotal secretaria rita esta demanda está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno ahorita este pues bueno ya está, ya presentamos todas como las pruebas, este, los documentos necesarios, ahorita está en la etapa de de fondo y bueno, estamos en la espera pues este, bueno, más bien esperamos que la Comisión Interamericana pues se, se pronuncie que pues que actual es un, un crimen de Estado, ¿No? Y, y y por lo tanto pues los responsables pues ahí ahí están y pues y que se lleven a a juicio, ¿No? Y, y eso, estamos esperando eso, ¿no? Entonces, ahorita ya no este, podemos dar más eh, datos, pero en, en esa etapa está la, la demanda, ¿no? Y, y como bien dices, pues que salió en Connecticut en Estados Unidos ¿no? que eh, presentaron 10 sobrevivientes este, anónimos ¿no? y, y bueno pues eso en su momento eh, pues bueno explicamos que no somos nosotros no somos la sociedad civil azaleja que necesitamos esta demanda contra Sevillo pues claro pues este Sevillo es el principal autor intelectual de la masacre de Actial eh, en ese momento eh, este en esa demanda eh, sólo estaba demandado por este de una carácter civil lo ¿no? que le pedían de 50 millones de, de dólares no pero en realidad nuestra demanda de eh, la demanda de las abejas pues es eh, que el sevillo este es una, una demanda una demanda penal contra él ¿no? y que este pague pues pues todo su, su crimen ¿no? entonces eso es lo que podría como como informalr Pues entonces, se eh, considera entonces que el caso de actual sigue abierto por esto mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes la qué dirían? Es, es un caso abierto. Como, sí, digamos como la, por la vía eh, oficial, digamos, ¿no? Pero también por otra parte... Eh, como lo hemos mencionado desde años atrás, estamos también construyendo una otra justicia, ¿No? Que es a través de la memoria, eh, por ejemplo, las eh, conmemoraciones de cada 22 y el y la conmemoración de, del 22 de diciembre, que es, digamos, este el, el más grande, ¿No? Este y y bueno, desde, nos estamos como juntando, eh, haciendo encuentros con otros pueblos, eh, y de otros pueblos de de, de, de, de américa latina no para este ver cómo nosotros mismos aunque no sé aunque nos el mal gobierno o el sistema de justicia digamos eh, no aplique pues eh, como debería de ser la justicia ¿no? entonces nosotros vemos que nosotros los pueblos o sea desde abajo podemos hacer justicia a través de la memoria no olvidar lo que pasó no olvidar la masa judicialal este y que también la, el, el mundo la No. Eh, también pues no decimos en, en Sotil que si alguien no confiesa eh, no es encarcelado por un delito, por un crimen que cometió no puede vivir tranquilo es eh, en su conciencia por toda la eternidad decimos los Sotiles bien, muchas gracias José estamos muy contentas que internet nos haya permitido escucharte hablar contigo y bueno, Ajá. te agradecemos desde aquí de Barcelona, vamos a seguir atentas a esta situación, ahora también estamos eh, atentas también a las denuncias que hicieron las juntas de buen gobierno de, de los compañeros y las compañeras zapatistas, y, y bueno, aquí aquí estamos, y para los que necesiten, que también somos gente de abajo, y nuestras posibilidades son las que son, pero aquí estamos, y seguiremos denunciando esta situación. Y también nos gustaría agradecer a medios de Fraiva, que ha posibilitado esta comunicación y bueno, y que seguimos trabajando juntas y bueno, para lo que necesiten avísennos, si nosotras al menos difundir y, y protestar, estaremos listas para hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, compañeros, compañeras, este por también por lo que están haciendo y, y bueno, este pues sí, estaremos en comunicación y bueno, pues reciban eh, muchos saludos y abrazos desde pues bueno, decimos desde el corazón de los altos de Chiapas, desde tierras tóxilas Bien, otro abrazo desde la cálida Barcelona con 40 grados más o menos, al menos en este estudio la temperatura debe ser tal, pero nos abrazamos desde acá Quere, queremos, queremos agradecerles desde el Fraiva, pues estos enlaces, estas palabras, estos puentes que hacen posible eh, en el Centro de Derechos Humanos, Fraiva Bartolomé de las Casas, pues reconocemos que la solidaridad nacional internacional siempre es también eh, pues va contribuyendo a ser un granito en esperanza en el caminar de los pueblos indígenas de Chiapas que construyen desde la autonomía y que vamos tejiendo redes pues a nivel pues mundial un abrazo también a los compañeros de la Kehuelga, que huelga que retransmiten nómada sin tópico en el Distrito Federal. Gracias con esto nos despedimos muchas gracias a Salia muchas gracias a las abejas y terminamos entonces pues este enlace muchísimas gracias a fraiva a las abejas, nosotros también ya en los últimos dos minutos ya tenemos aquí a la asamblea de Majaras eh, eh, que, que ya están a punto de entrar aquí al programa simplemente para mencionar bueno que más adelante en el siguiente programa como ya lo mencionabas Arturo el bueno, esta fue eh, muy en particular este enlace para hablar sobre las abejas pero hay una convocatoria abierta por lo que hemos hablado anteriormente también sobre los pueblos zapatistas que viene un trabajo también de, de denuncia no si sí, hay que recordar que esta es la semana de apoyo a las comunidades zapatistas de, de este domingo al domingo que sigue es convocado por la red contra la represión no desde Chiapas y bueno pues eso quien quiera organizar cualquier cuestión ¿no? de apoyo ponerse en contacto con ellos ¿no? para denunciarlo nosotros desde la adhesiva también esta semana haremos algo y lo pueden consultar en la página de la adhesiva.org bueno Arturo, muchas gracias por participar Flor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias César gracias Elena gracias, César, por gracias invitarnos Elena. gracias por el vino y la cerveza la... <risa> eso no se tenía que decir ¿tienen, no la se se <risa> se Tien siente. tienen las puertas abiertas, ya saben ustedes, y simplemente ya para terminar, ahora también lo dirán la Asamblea de Majaras, las las fiestas alternativas alternativas del Raval, 16 al 19 de julio el jueves 16, bueno una Cercavila, que habrá por aquí el, el, el viernes 17, habrá Noche de Punk, como siempre, que también por ahí estará la contrabanda emitiendo y el día 18 también, bueno habrá varias actividades, total que se vienen ya aquí ah, están ah, muy ¿Ibas a decir algo, Flor? Sí Que nos dicen de, de las abejas que se olvidó se olvidaron de invitarnos que los acompañemos presencialmente en Chiapas, que van a ser el 18 aniversario de la conmemoración de la masacre de Actean el próximo 22 de diciembre. O sea, si alguien está por ahí, por Chiapas, está invitada para participar. Estaremos haciendo la discusión. Con esto terminamos, Elena. Sí, terminamos. Nos despedimos de todos ustedes y les esperamos de aquí a dos semanas en nuestro programa nómada sin Tópico, su programa favorito. Esperemos que hayan bajado un poquito eh, las temperaturas y si no pues seguiremos con nuestra cerveza, nuestra agua, nuestro zumo eh, hasta pronto eh, hasta la semana de aquí dos semanas son en busca de hospitalidad hay pueblos soleados se lanzan bajo fondos de la encidá y después vuelven sobre las amarras de la tierra estero que buscas la dimensión il